Se hace a partir de un árbol. Las páginas de un libro se llaman hojas, como las del árbol. Igual que la clorofila atrapa la luz del sol y la fija, también los libros tienen un pigmento, la tinta, que captura las ideas de quien escribe e ilumina la mente de quien lee.、No、en un lugar de la m a n c h a de cuyo nombre quiero acordarme, hace mucho tiempo me v i l v í a Hidalgo, de los de, lo de Lancer, el estrillero. El escritor se llamaba Miguel de Cervantes y escribió su novela de caballería con la única mano útil que le quedaba después de la famosa batalla de Lepanto. Han pasado siglos y todavía nos reímos por las ocurrencias de Sancho Panza y nos emocionamos por los amores de Dulcinea y nos vemos reflejados en las locas aventuras del timón. Libros de ayer y libros de hoy. Harry Potter y la piedra filosofal. Harry Potter y el cáliz de fuego. Harry Potter y las reliquias de la muerte. Se llamaba Joan Rowling y es la autora del popular Harry Potter, el niño con poderes mágicos. Lo escribió en los cafés de Edimburgo mientras cuidaba a su hijita porque no tenía otro sitio donde darle rienda suelta a su imaginación. Dicen que las jóvenes en general leen poco o nada, pero Joan Rowling ha logrado entusiasmar y hacer leer a millones de niñas y niños en el mundo con sus libros rebosantes de fantasía. La escritura es el mayor de los inventos humanos, un invento que une a personas que nunca se conocieron, habitantes de tiempos remotos y de países lejanos. Sin libros, la historia humana sería un círculo, un eterno retorno, siempre comenzando y dependiendo de la voz que se lleva el viento de la memoria que falla. Fue la escritura la que facilitó el avance de la ciencia y la cultura, la acumulación de los conocimientos. Como los relevos que se pasan los corredores de mano en mano, los libros nos permiten aprovechar la sabiduría de nuestros antepasados, crear un cerebro colectivo. Los libros son como semillas, semillas de papel. Puede estar durmiendo en una biblioteca o escondidos en un rincón de tu casa. Y de repente los sabes, los lees y germinan en ti, echan raíces en tu espíritu y ponen flores en tu corazón. Unidad de producción radiofónica, Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel, Municipio h u á s i m o s